Exacto. Es un curso de español en una hora y quince minutos ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Son las tres y media. ¿Es a las tres y media? ¿Está ahorita? Así, sí. ¿Sí? ¿Sí? Segundos en el programa, vamos a tener exactamente una hora y 30 minutos. Y ahorita es las tres quince. ¿Ya? ¿Tío mal fuer? No, en tu caso. Ah, no, es que no hay tiempo, es que es paralela al programa. ¿Cuál es el lío de Poste, en, de asamblea, en, catequín, en tu caso, la asamblea y la de exceso de la caetequín. En tu caso, si quisiera rapidito preguntar que vos empezamos a la asamblea, porque así tendría que participar. ¿Sí con esto? Sí. Dice que si quisiera empezar con una asamblea no tan tarde, eso significa que más o menos tenemos una hora. ¿sí? Y nosotros fomos en esta hora. Eh, vamos a aprender muchísimo vamos a aprender cosas impresionantes vamos a ver cómo funciona el idioma y qué tan fácil es al principio porque lógicamente eh, cuando ya sabemos las cosas en teoría eso todavía no significa que después realmente podamos utilizar el idioma Bueno, eso todavía eh, tenemos que aprender realmente utilizar las palabras. Carlos tenía otra ponencia y él dijo que hay varios, varias etapas como avanzamos en un idioma. En principio, solamente conocemos unas palabras y podamos decir saludo. Y ella puede contestar. Saludo. ¿Sí? Sabemos, ah, ok, significan significa más o menos como, hola, un, un saludo, ¿no? Eso sería el saludo típico, como bueno, ¿sí? Cuando después, el segundo paso sería, construye dos palabras, como de bon bon bon Y eso es un buenos días, ¿sí? Son dos, pero todo es todavía muy, pues, Tenemos que repetir y reproducir eso que aprendimos. ¿Sí? No vamos a poder hablar del esparto después de, de, de este chiquito curso. Para eso hay que invertir un poquito más. ¿Puedes seguir, por favor. Siga. ¿Sí? Sí, si vimos otra, la otra: el esparto es una lengua viva con muchas aplicaciones. en todas las diferentes partes, hay libros, reuniones, congresos, sigue. la música, Perfecto, ya congresos, aquí es un congreso en Cuba, un congreso en bailaban una, una, unas chicas mexicanas guapas, sí. y un congreso en Hungría, con personas de Japón, Suecia, Benin, en África, muchas diferentes culturas. Eh, el David ya dijo, David ya dijo, porque el es bando un la aprendizaje otros idiomas, recibimos de alguna forma confianza en tanto de otros idiomas. Eh, si practicamos el idioma podemos adquirir competencia intercultural, de alguna forma incita el plurilingüismo. Que si durante el congreso del Espanto conocemos a un hombre de otro país, queremos comunicarnos y a un habla solamente polaco, es que después de aprender el Espanto aprendemos el polaco para comunicarnos muy bien con él. <risa> Podría ser, ¿no? Podría ser. No tiene que, pero puede ser. Ok. Es un idioma relativamente lógico, fácil y relativamente fácil de aprender. Muchas personas, cuando es fácil de aprender, pues ya en la próxima semana ya voy a hablar perfectamente. Así no es, el Espanto es relativamente fácil, pero si lo comparamos con otros idiomas, más o menos eh, para conocer un idioma, por ejemplo el alemán, necesitas mínimo unos 1200, 1500 horas para manejar el alemán, realmente bien. En el caso del Espanto, los hispanohablantes, Después de 100, 150, 200 horas, ya manejan el idioma muy muy bien. ¿sí? O sea, sí es es mucho más fácil, los dos todas formas también 200 horas es algo de trabajo. Si quieren manejar el idioma realmente bien. Si lo quieren aprender a un nivel no tan alto, 50 horas, 80 horas ya son suficientes. Pero mejor ya, como el idioma es fácil, Aquí creo que es muy importante invertir algo de tiempo para que realmente puedan comunicarse muy, muy bien con personas que hablan el idioma. Es relativamente justo porque todos tendrían que aprenderlo, ninguna nación tendría que estar así por favor. Eso ya también decimos en el otro, sigues. Oye, ¿qué pasa? No el sí, se puso. Ah, ok, sí, empezamos finalmente. Yo pensé que fue menos. Sí, ya finalmente empezamos con la pronunciación. En español existen 28 letras, cinco vocales, que son exactamente iguales como en español. A, E, I, O, U. Tenemos 23 consonantes y 10 de los 23 se pronuncian como en español. eso es B, como B, O, D, F, K, L, M, -N, N, G, S, T. Y, después vamos a ver nosotros, el alfabeto es rigurosamente fonético. Cuando una vez sabemos cómo se pronuncia una letra, siempre podemos reproducir palabras, uh, porque es claro que Si, sí, por ejemplo, el, sabemos que el S se pronuncia como S, en este caso, cuando leemos un texto, vemos, ah, aquí aparece una palabra, una, una palabra con un S, sí, siempre vamos a hacer esta palabra se pronuncia con S, ¿sí? Eso es una ventaja ya algo grande porque o, pues en el, el español es relativamente fonético, Sí, muchas veces sí podemos reproducir. Pero, por ejemplo, el C, el CH es totalmente otra cosa. ¿sí? Hay que saber eh, que esta combinación CH se pronuncia de otra manera. Y el G, por ejemplo, los, siempre es como G. Algunas veces es como J, otras veces es como G. ¿sí? Hay diferencias, o sea, la misma letra. En español, algunas veces se llama Ginebra. y Gustavo, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos la misma letra, todos los dos empiezan con G, pero uno se pronuncia J y el otro G. ¿Sí? Eso, lógicamente, hace la vida un poco más difícil para personas que aprenden el idioma. Eh, se lee como se escribe y se escribe como se pronuncia. ¿Sí? No existen letras dobles, por lo tanto, cuando dos letras aparecen juntas debido a la unión y dos raíces se pronuncian separadamente también les voy a dar un ejemplo para eso mal es un prefijo que es siempre el contrario longa es una cosa muy larga si? ¿Sí? larga o sea mal longa sería una sería la traducción Corto. Corto. Mal, mal longa sería el corto. Mal longa. En este caso, los, vienen dos L, pero son dos partes diferentes. Mal y longa. Perfecto. ¿Sigues, por favor? En español, cada palabra tiene tantas sílabas como vocales. Contiene li, bro. Dos vocales, dos sílabas. Pi, a, no. Tres vocales, tres sílabas. E-LE-FAN-TO Cuatro vocales, cuatro sílabas ¿Sí? ¿Así es? ¿Puedo ser son cuatro? ¿O qué me parece? Ya Existe una palabra que es C con la Esta letra se equivale al seánche, en castellana, en pecho, muchacho. Ch, ch, ch, todos. Ch, ch, ch, ch, ch, ch, ch, ch, Perfecto. Muy bien, mira. El C equivale al T, en la nao C, C, Czece Trieger. No hemos cao que causa Malaria, no? Czece. Todos. Perfecto. Eh, hey. Incluso la inicial equivale al G en gato o seguir. Trigo. ¿Sí? Siempre este G fuerte. No el G. Ah, G. suave Ok. G. G. Trigo. Existe una letra que es G con casita. Eso equivale al grupo inglés de G en Cambridge, por ejemplo. Al grupo francés de J adjoint. la G italiana en giro. Y en, en español no tenemos una explicación buena en español. No hay una. Adyacente. ¿Qué es? Adjacente. ¿Qué es eso? Adyacente. كانت كوموتو كنتا ارجازين كلاو Puedo decir son por favor. G equivale a la hocha española en rojo, hijo, azulejo. ¿Sí? Para españoles esta letra es muy fácil. Quizás para. Perdón, para los españoles europeos más. ¿Todo el día más? Sí. Porque qué se llama llamar la j? A, ah, sí. más, más, más? Es más, como. Jolines. Jolines, sí. Ah, ok. Más es, es más fuerte que, que nuestra Juan J de Juan Ok, okay. interesante Ok El J equivale a la I que llega en boy", boy o ley ¿Sí? Y muchas veces Esta letra es al final De la palabra muchas no Pocas veces se encuentra en principio Eh... Uh, Como también es eh, un signal para la prueba Doy, voy, leí. Y eso sería exactamente como otras, ¿eh? muchas veces en español. El J equivale a la S inglesa en, en usual, la J en francesa en jamais. Uh, ¿En español también hay una buena explicación para eso? ¿O hayan sido técnicos? Los argentinos pronuncian la, la doble R en ojalá, ya, ya, ya. Sí. sí, tiene que pronunciar como las sí. sí. sí, reglas. es muy suave. El R, Dios lo inicial equivale a la R en suave en barra, barra, barra, Yeah. son una de las cosas que nunca aprendí, es porque bien, bien pronunciar era... Sí, perra, perra, perra, sí. perra, oh. <tac> perra, <Aud> perra, perra, Seguimos con otra letra más fácil para mí, el S con clasita equivada al grupo inglés en SH, en al francés ch en show al grupo italiano ish". en español shhh ¿Sí? shhh shhh shhh o sea tenemos prácticamente unas letras que de alguna forma son muy secas porque hay muy poca más rapido se ¿Sí? aposta la tempo en ese tipo ok, seguimos Es, por favor, Uwe equivale al Uwe inglesa en Vanity, en V, en Vita, Portuguesa en Vida y la alemana en Wein, V. Eso sí lo pronuncia bien, ¿verdad? No. Wein sí lo pronuncia ¿no? Qué extraño. El en este, equivale al U breve, en diftornada, Pausa, Aurora. au w w w w Z, que waren an der Z in Gleise in 0 an Z in Gleise in 0 an der S in Gleise in Rose damit noch ein bisschen G an der S in Catalana, Gallega, Portugese in Rosa pardon, Rosa in Spanien in existen verschiedene Kategorien de Palabras Eh, que existe también en nuestro esos Eso es un sustantivo. Sustantivo es una cosa: la puerta, la sí, silla, pero también cosas abstractas. El cielo, no podemos agarrarlo, pero existe. La, el amor, son cosas abstractas. Sustantivos. En singular y en nominativo, siempre tienen la terminación O, ¿Sí? ¿Singular es claro? Creo. Solamente una cosa, plural sería en dos. Nominativo es el primer caso. Sustantivos en plural y nominativos terminan en oi. ¿sí? Singular, plural. Siempre. O sustantivos, plural, hoy. ¿Sí? ahorita ya podemos construir de todos los sustantivos que existen en el español plural. ¿Sí? Y en inglés, en español, creo que también sí. Existen formas irregulares. Una vez es con esa, unas veces es esa, algunas esa, veces es o esa. Siempre es diferente. hasta ¿Sí? que hay cosas totalmente irregulares. Sustantivo siempre: o en singular o en plural. O tenemos otro sermón: piano, piano, domo, bierdo, cato. ¿Volkato? ¿Bueno? Y hay do? adjetivos ¿qué son adjetivos? adjetivos son palabras que te dicen mejor cómo es un sustantivo si escuchamos cielo solamente cielo en este momento, sabemos que esta persona está hablando del cielo pero todavía no sabemos cómo es el cielo donde él vive puede ser Cristo Puede ser muy blanco, puede ser, puede ser azul, puede ser casi negro, ¿Sí? Allá, creemos con este adjetivo, creemos decir, mejor cómo es el cielo, Si alguien nos dice, es pues, odio mi vida, y no, hoy vi una muchacha. Todavía no sabemos cómo fue Puede ser guapa, puede ser fea, puede ser inteligente, puede ser uh, tonta Muchas opciones, muchas opciones ¿sí? Con el adjetivo decimos mejor cómo es un sustantivo Qué característica tiene Tenemos aquí Verda, verdad, flava amarilla, roja, rojo, oh. sí, seguimos, por favor. Aquí unas palabras. Alta, alta. La domo es alta. La casa super grande, grande. Dica. Mi es das dica. Hm? Bella, bella. ¿Sí conoces? No, sí. ¿Sí la mondan premion No, la bella virino del mundo. De México, ¿en ten se, tenaret? No, sí. Ten, No, La, la La La Na vale, na vale, na verdezie. Cal fogotta. Fogotta. Grandi mm? i bueno, sì? il prefixo, come indica idea contraria. Lo contrario di è be, de bella, è bello o bonito. mal mera es feo Bona, bueno, buena mal bona. malo, mala foca, fuerte mal fuerte débil sana, sano mal sana, enfermo longa, largo mal longa, corto amigo es amigo mal amigo, enemigo mala, Es igual a opuesto o contrario a. Es un ejemplo, este prefijo mal, cuando conocemos 50 palabras que de alguna forma tienen un, un lado opuesto, como bello, feo, grande, chiquito, eh, longa, largo o corta. siempre podemos construir otra palabra solamente poniendo el prefijo mal no tenemos que aprender ni palabras, pero solamente el 500, que ya conocemos y aquí tenemos otro ejemplo este amigo, mal amigo no es solamente con adjetivos también el mal podemos utilizar con sustantivos Amigo es un sustantivo, mal amigo, sería el enemigo, pero mal amica, persona, una persona enemiga, ¿sí? también lo no podemos utilizar con estos sustantivos. Así el aprendizaje de muchas palabras, ¿sí? así tan fácil, ya conocen 500 palabras, tan fácil ya con los mil no tienen que aprender los otros quinientos, ya lo saben utilizando el imagen eso es un elemento del, del español que hace que el idioma es fácil no solamente para las personas que hablan eh, el español o otro idioma eh, de, de este círculo de idiomas, como los idiomas latinos pero un chino también puede aprovechar, si ya conoce 500 palabras puede formar tan fácil otros 500 o más. Vamos a ver otros ejemplos de estos tres y sufrimos durante el cosito para ver que también pues, hay muchas más posibilidades. Los verbos terminan de todos los verbos en infinitivo es I, Esti, ser o estar, paroli hablar, Dormir, dormir, Fumir, fumar, quisi besar, dormi, dormir, canti, cantar, respondi, responder, plore, llorar, levanti, gleich, preguntar, äh, igual pregunta, vendi, vender, y danzi, bailar, ¿sí? Siempre los verbos en definitivos con i, ¿Sigues? ¿Sí Ahorita los tiempos simples, verbos. Eso es una cosa resugo para aprender español a cualquier extranjero cuesta muchísimo trabajo. Los verbos en español son muy, muy irregulares. ¿Sí? O sea, primero tienen, existen tres formas: terminación A, terminación E er, y terminación Ir. Y además de eso, tenemos que aprender una terminación para cada persona y al final son irregulares. ¿Sí? decir decía estar, estoy, pero si, si ya lo sabe, si ya lo sé, voy a utilizarlo también con hablar, en este caso muy probable bueno, es hablo no, es hablo. Pues, si sí, ya sé que hablo, en este caso, muy probable, yo sabo bien el español, ¿no? Pero tampoco, no, yo sé. Sí, es muy irregular el español en este sentido. En este chiquito curso, aquí, podemos explicar los tres tiempos más importantes que tenemos en nuestros idiomas: el presente, el pasado y el futuro. Mi estas, Martín, mi estas, Martin presente. Mi nadas, mi nadas. Mi iras, mi citas, mi citas, mi stars. todo Siempre terminas as para todos los verbos en presente. y para todas las personas Mi Mi es das Li es das David Chi es das Carola Li es das Wie ist das? Louis Louis Wunder Ja, wundern, da koche leertes a mi Es asi que Realmente siempre es la misma terminación para todas las personas ¿sí? y has o presente es pasado o futuro ¿sí? no hay ni un verbo irregular y creo que en el español existen unos miles, más o menos ¿no? y creo que existen unos, unos verbos irregulares que donde una persona de aquí se puede equivocar Porque ¿Sí? okay. pues hay cosas tan extrañas pues, que realmente son tan un poco comunes que no sabemos. Eh, vamos a seguir con otros. Personas que poseen pronuncias. Mi es yo. Vi es tú o usted. Li es él. Shi es ella. Ji ella, el ello de la tercera persona eso utilizamos para cosas y también animales todos los alemanes tienen el G pues, no son cosas ni personas, en este caso siempre es G ¿Sí? o sea, también para, para el perro personal en la casa no es ella ¿Sí? no utilizamos el G para animales El li para animales, eso solamente li y shi, solamente para personas, y el shi sería para animales y cosas. Ni es nosotros, nosotras, vi es vosotros a ustedes, y ili es ellos o ellas. Aquí en, el, en la tercera persona del plural, no hacemos una diferencia entre mujer y hombre. A la vez, hombre y mujer, y también animales, todos tienen ili. Cuando tienen muchos perros, fuera ili, la undoi, la undoi, estas gandai. Es que todos son grandes, ili, estas grandai Bueno, seguimos. Tenemos una cosa que en eh, El espacio es un poco difícil, nos causa un poco de trabajo, eso es el acusativo. El acusativo, también llamado como objeto directo, es el objetivo de, de una actuación. Yo veo, nos vamos a preguntar, ¿el B? Pero, ¿qué? ¿qué? ¿Qué cosa? Está viendo. Pues, en este caso, mi vidas, mi vidas la hundon. El n nos indica la cosa que está visto de alguien más, y yo, mi, es la persona que actúa. ¿Sí? Y este acusativo nos permite de cambiar el orden de la frase. En español siempre es igual, yo veo. Altero, mi esposa viene a mí, yo golpeo a Luis. ¿Sí? Siempre este orden. Pero entonces, ¿dónde lleva la, la N? N? ¿En qué momento se le pone la N? Sí, cuando tú tienes una persona que actúa y una persona que recibe la acción. de alguna forma sí. o sea siempre de alguna forma es mi o sea yo estoy viendo la flecha para ella ¿Sí? Sí. yo estoy actuando y ella recibe mi mirada ¿Sí? Oso, yo mi amas yo amo A ti. ¿sí? en este caso tú eres en la flecha para mi corazón. Tu corazón ¿sí? En este caso, yo estoy la persona que de alguna forma actúa y tú recibes la acción. ¿sí? Y, o sea, como no lo tenemos en español, eso es una de las cosas que más nos cuesta trabajo, porque no todos los verbos lógicamente tienen un objeto directo. solamente los verbos de que de alguna forma simbolizan una, una actualización que causa eh, pues que causa un sentimiento, un, eh, muchas otras cosas a eh, otra persona o otro animal. ¿sí? Siempre es una relación entre los dos. Y hay palabras que no necesitan una relación porque ya, de alguna forma, y frase es completo Mi estas, Martín. Mi estas, mi estas. Mi existas. Otros elementos para... Mi curas. Mi curas. Si sí. me miras, pues me miras, fin. Sí. No, no, nadie, nadie recibe una ac acción, esta acción. Me miras, me miras. Si sí. ¿Sí me miras, mi... estoy pegando allá. Si sí. hay una persona que actúa y una persona de alguna forma que recibe una acción. Y uno de los mejores indicadores cuando. O sea, hay Pues eso sería a lo mejor demasiado la pero hay dos tipos de verbos. Un tipo que no necesita un acusativo porque ya la frase es completa, y un, un tipo de verbo que sí lo necesita. Esos dos. Es no nos damos cuenta en nuestro propio idioma que finalmente qué verbo necesita un objeto directo. Así en español solamente lo conocemos así. En español, uno de los mejores indicadores para ver dónde necesitas un acusativo. Es el orden de la Porque si en español podemos cambiar el orden. ¿sí? Yo puedo amar a ti, pero ti, ti puedes amar a mí. En español no lo podemos decir así. ¿sí? Eh, no podemos así tan fácil cambiar. Siempre. Eh, En, en español, por ejemplo, cuando digo así, me amas, eh, yo te amo, te amo yo, me amas, ¿Mm? En español es me amas, vin? Me amas, vino. Y por ejemplo, le tenemos la pato manchas bucon? con. ¿Quién come? El papá come. ¿Qué coma? Un pastelito. Allá tenemos el mismo orden común en español, el papá como un pastel. No podemos decir pastel como papá. Eso sería totalmente otra cosa. Y por eso el, este n siempre da el sinal k. Ok, esa es la cosa que está conmigo. Esta es la cosa que como. Cuando digo, mi manjas pomon, yo como un, una manzana. Si, ¿Sí? allá, olviden el positivo. mi manjas pomo, se no saben. Es una manzana muy grande con dientes que me coman, o yo estoy comiendo la manzana. ¿Sí? Y para esto, es el acusativo para que siempre en una frase reconozcan qué cosa está comida o qué cosa recibe la acción y qué cosa está actuando o qué persona está actuando ¿Sí? Allá, o sea, en la mayoría de las frases no hay problema pero cuando dicen por ejemplo el perro o día gato, a lo mejor muy probable también es al revés Solo dicen esta frase en Esperanto, la cato malchatas la hundon, ¿saben? Oh, aquí el gato está actuando, y el perro es la persona que recibe el odio del gato. ¿Sí? Si cambia el orden, la cato, la hundon, la hundon chatas la cato, Todavía es claro que la, el gato está actuando. Y eso es, como les dije, so un indicador muy bien cuando necesitan un acusativo. Y es más, en Espanto también, por ejemplo, pueden poner el verbo al principio: manjas la pato, cucon, la cucon. Si sí, manjas. Com comer, comer. El papá, el pastel, y sería prácticamente muerto. ¿sí? Ok, o sea, no tiene es una cosa que no van a poder después producir sí en 100% de las casas. Okay. Si sí, es un poco difícil para nosotros, para no, para nosotros no, es para, los <risa> para las para las es más fácil porque también por lo menos lo tenemos en nuestro idioma. Allá también podemos cambiar el orden de frase, pero en alemán es así que solamente los masculinos allí así lo puedes reconocer y puedes cambiar el orden. Pero en el caso de uh, las mujeres no se puede, porque en ambos formas el positivo es la o di en alemán. ¿Sí? ¿Seguimos? Ahorita vamos a ver unas palabras. muy importantes para que tengan algo para su casa pues si, sí, estuvimos bien en el plan vaya porque... <risa> y me dejo dieciséis, treinta, sería bien y ahorita tenemos 16 diez mi amas vin, te amo mi amas el vin, te amo si vienen a su casa pueden decir eso así. su mamá, su papá, a su novio, a su novia, como sea. Y hablas de Li estas tres bella? Eras muy bonita, o bonito. O sea, este vela, adjetivo, no indica la persona. Cuando escuchamos en espanto, la palabra, vi estas tres todavía no sabemos si digo esta frase a una mujer, a un hombre. En español ya con esto podemos ver a mujer o hombre. Tenemos la palabra muy importante, culero. culero. En español es la palabra por cuchara. Y tenemos la palabra culo, culo. Ahora vamos a la ciudad, en Querétaro, cuando se decía una persona culo, entonces una vuelta dice, no, no, no, no es así, eso significa mosquito. Solamente quería analizar a la otra persona en el camión que haya cerca un culo, un mosquito. Y punto va a morder. ¿sí? O sea, creo con cuidado aquí en México. Si ¿sí lo dicen, la otra persona podría pensar mal. Pero en España no. Puto. También, si ¿sí dicen esta palabra más aquí en México, podría ser problemático. Eso significa pozo. Pozo. Y también podemos construir frases como: Culo, este es puto. Cae mi, bates, jim, a ella, per culejo. Eso significa: Un mosquito estaba sentado en un pozo, cerca de un pozo, o arriba de un pozo, y yo. Golpeaba un mosquito con una cuchara. Sí. Eso vamos a utilizar de seguro bueno, para que puedan llegar a su casa y le Culo, si tienes o culo, este es che puto, gin, per culo. Pero no decía eso para los niños, ¿no? Eh, Podrían entender más. Okay. <laughs> so. ok Eso ya fue el último, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, hay unos... Hay unos cursos en la Internet Es el UberLearnNet Hay otro curso que es descargable en la Internet Un curso con BR. hay otro www.yubilo.ca uh, uh, es otro curso los pues tres son para principiantes y pueden empezar ya como David ya dijo en, en la ponencia en leer ahorita van a hacer otros cursos y van a hacer una reestructuración para que todavía es más fácil actualmente creo que existen cuatro cursos para empezar y la gente algunas veces se confunde y es uno tras otro, se aburra, por, eh, ya vamos a tener otra estructura ya en el UNED. Este curso, el curso con BR, es un chiquito curso que da las informaciones básicas sobre el idioma, explica muchas partes de la gramática y todo eso. Yubilo CA también es un curso muy completo eh, con que podrían aprender, es un hecho de un mexicano, Alejandro Mejía, que aún vive en Canadá. y también lo pude recomendar es muy bueno en los tres casos es posible encontrar personas que les podrían ayudar si aprenden por internet sí. Sí. ¡Perdón! ¡Gracias! <risa> no, a... uh, ¿No tenemos una...? ¡No! Ay, ¡Qué cosa! Moro, en este caso tengo que escribirlo sí por favor el lot sí uh, culo Ya empieza a reír, ¿no? ¿Cudo? Estas, che, estas, che, con casita. ¿Lo secura? ¿Lo secura? Ya conozco una frase completa en esplanto. Te lo digo, culo es che que a mi de Si algunas veces palabras en otras idiomas nos parecen muy extrañas. Pero nosotros, nosotros estamos pensando mal <risa> Es una frase muy normal y sí. eh, Pues, WIPAC es chiquito, Coso. Pudimos aprender ya muchísimas cosas del español. Tenemos conocimientos que algunas veces personas que estudian. Un idioma extranjero durante un año o dos años no alcanza, especialmente eso de los tiempos, verbos irregulares. Podría agotar otros ejemplos, por ejemplo, el U es para el imperativo, Haz, hazme el favor, también es super irregular en español. ¿Sí? Ok, pues. igual no hacer, hacer, ver, muy probablemente es vez. no, tampoco O sea, sí, el español en ese sentido también es algo difícil Sí, otros idiomas son iguales Por eso, algunas personas aprendiendo un idioma extranjero pierden la esperanza que sí es posible aprender un idioma extranjero O que sí es difícil ¿Sí? Algunas veces si uno aprende a lo mejor dos o tres horas a la semana, necesitas años, realmente años, para aprender un idioma bien. ¿Sí? Yo aprendí el inglés, por ejemplo, tres horas a la semana en la escuela. Tenía ocho años, pero pues no lo hablo bien. No, me siempre me siento muy, muy inseguro hablándolo con, con una persona de. él lo habla como idioma nativo. ¿sí? Muy cuando yo hablo con David. También voy a tener miedo y cometer errores porque, como maestro de inglés, eh, si lo conoce bien, podría conocer mis errores. Si no me sentiría realmente seguro, porque lo aprendí ocho años en la escuela. ¿sí? Y como no lo practiqué mucho después, también pide lógicamente muchas cosas el nivel en inglés después de la escuela fue lógicamente mejor que ahorita cuando ya salí más que 30 años de la escuela uh, y por eso el, es una de las ventajas de que realmente con algo de trabajo podamos alcanzar un nivel para comunicarnos bien y es más, porque en inglés muy muy pocas personas pueden discutir realmente sobre diferentes asuntos. Se pueden pedir un té en un hotel, una comida, pueden preguntar qué edificio es, pero muy pocas personas realmente son capaces de tener una discusión fluidamente en inglés, en alemán, en francés, en otro idioma. Eso es muy muy difícil alcanzar este nivel. y cuando ya queremos hablar de cosas que totalmente no son comunes estamos cociendo una comida con, con un amigo de extranjero pues que conoce palabras como comino pues salicimiento todos conocemos lo mejor cuando aprendemos otro idioma pero comino, muchos claro, claro. sí uh, albahaca O regano, o, o Si sí, hay muchas palabras que nunca una persona que aprende otros niveles va a llegar a este nivel. En el caso del español, tenemos este sistema de prefijos y sufijos. Que aquí en este documento, se van a los más, en el página 7 aparecen eh, los afijos. Sí, allá tienen unos ejemplos en ejemplo, indica conjunto o reunión de cosas de la misma especie que forman una unidad voto palabra votado sería diccionario meblo es un mueble meblaro sería el inventario de muebles bovo es es ese. Es bovo es muy borrero, bovo, bovo, no, bovo, muy borrero, borrero, bo. borrero, borrero. Bovo es como de gas. ¿Qué es chafo ese gobierno? es ese gobierno. Bovo es de gas, ¿no? Sí, ¿cómo es? Muy, muy. Okay, eso. Y bobaro sería una una griega de ¿Sí? Chafago, chafo es. Sí, sí, es algo como. Sí, como todo. ¿Sí? El hongo en el recio, ¿no? El macho. El macho, no la vaca. El contrario de vaca. Mal vaca, ¿no? Mal contrario, vaca es. Mal vaca. Eso sería. No es el comentario, no es el es solamente otro fenómeno. Sí. Eh, Shipo es barco, shipado sería una flota. Sí. Así, eso sería un ejemplo para este sufijo ar. Existe, eh. por ejemplo, el sufijo ei. Podemos decir, esto, pestello, un lugar donde se encuentran animales, vendi, vender. Vendeyo sería una tienda, un lugar donde se venden cosas. Breji es azar. Breyeo sería un lugar donde se reza, en una iglesia. ¿Sí? Así conocemos unas palabras y con los sufijos afijos ya los podemos construir. Si ¿Sí? conocemos el espanto, unos mil palabras, realmente ya conocemos más que cinco mil. Y los 4.000 tenemos en otros idiomas, tenemos que aprender a todos, porque son muy, muy, muy diferentes. Salud, enfermedad, curar, uh, incurable. incurable. Todas esas palabras en español ya ponemos construir con los sufijos y prefijos. No tenemos que aprenderlos. Por eso en el esperanto podemos alcanzar un nivel, si queremos, aprendiendo en un momento palabras muy extrañas que nunca aprendemos en otros idiomas. Kubuto, eso es esto. esofago. O sea, hay palabras que pues, nunca lo aprendes en otros idiomas. Porque ya son tan extrañas, tan.. Anormales de alguna forma que no lo aprendemos, pero les trajo sí podamos llegar a un nivel casi, casi, casi perfecto. Si sí, creemos, lógicamente, yo no sé todas las palabras. Él o sea, me preguntaría a todos los, todos los, eh, los eh, eh, como todo que existen, muy probable también va a fallar en unas ocasiones. No sé todos, pero yo conozco mucho más el idioma que en cualquier otro idioma, hasta que más que en español, ¿sí? Pero cuando él me dice las las especies, muy voy y ya voy a fallar porque no entiendo de qué estás hablando, ¿sí? Pues tampoco lo puedo traducir. No, porque no lo sé. Claro que lo sé, no. Sí, sí, hay palabras que no conozco, pero sí, Es posible en España llegar a un nivel muy alto de comunicación. Y finalmente, para eso son los idiomas. En, para, para realmente conocer a otras personas, para realmente conocer cómo son cómo son otras culturas, para intercambiar opiniones. ¿Sí? Y sí, para eso, si sí, queremos hacer, hacer eso en otro idioma. ya es algo muy, muy complicado. Pero es cuando sí nos permite aprender idioma a nivel alto. Muchas gracias. Gracias.